Parece mentira. Por Maguibal. Ya estoy lista con la información. A ver qué les parece. Así que iniciamos y les comento de un caso extraordinario, único, aquí en Culiacán. Hablaremos sobre el sacerdote Héctor Orozco Gutiérrez, mejor conocido como el Padre Jeringas. Le dicen así, porque acostumbra a poner agua bendita en una jeringa y es así como bendice a sus feligreses. Él es originario de León Guanajuato, siempre viste de blanco y lleva consigo escapularios. Oficia misa en un templo de la Colonia Barrancos y es parte de los personajes famosos de la localidad. ...porque llega, muy importante, sin ser llamado a visitar funerarias, hospitales y confesar a los enfermos... ...llega en la madrugada, en el día, a cualquier hora, su visita es inesperada... Al principio, cuando llegaba con los enfermos, se asustaban porque pensaban que se iban a morir, pero con el tiempo lo hemos conocido y sabemos que es parte de su rutina diaria, confesar y bendecir especialmente a quienes padecen una enfermedad. Pero lo más destacable es que a él se le atribuye, escucha usted, el don de la ubicuidad es omnipresente, es decir, la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. De esto hay testigos, hay quienes afirman que da misa en dos iglesias a la misma hora. Cuenta una de sus colaboradoras más cercanas que en una ocasión tenía que ir a Guadalajara y le encargó antes de partir que fuera por el párroco Pompeyo para que lo sustituyera en su misión de dar los recorridos por los hospitales, ya que nada más le faltaba visitar el nosocomio de Liste y así lo hicieron, en lo que llegaba el Padre Jeringas a su destino, el otro cumplía con el encargo. Mientras que el Padre Pompeyo confiesa, sus ayudantes se adelantan, platican y preparan a los enfermos para invitarlos a recibir la comunión. En eso estaban, cuando los presentes, en tono de enfado, exclamaron, ¿Otra vez? Si el Padre Jeringas se acaba de ir. No, están ustedes equivocados, él se encuentra en Jalisco, a lo que contestaron. No puede ser, de hecho dieron de alta a una persona de la cama 1 y él estaba ahí. En otra ocasión, Carla Domínguez en pláticas comenta a su hermana Lidia, que es enfermera, que visitó el Hospital General a una amiga que estaba encamada en estado grave. Hasta ahí llegó el padre a darle los santos óleos, resultando que a esa misma hora estaba en otra clínica donde su hermana estaba de guardia. Y como esta, hay muchísimas anécdotas. Quienes están cerca de él afirman que es muy conocido cuando está en dos partes. Luego se sabe por qué llega y no habla en lo absoluto. Digamos que es su otra representación. Es probable que no crean lo que estoy diciendo, amigos radioescuchas, y están en su derecho porque sé que hay muchos escépticos. Así que me di a la tarea de investigar y se le hizo una entrevista al mismísimo sacerdote en persona para preguntarle acerca de esto y terminar con los rumores y quién mejor que él para aclarar este asunto. Esto fue lo que respondió. Soy el llamo el padre Héctor Que es el don de la biloquida o diloquida. Yo puedo estar tú en un lugar y en otro mismo tiempo? ¿Usted tiene ese don? Pues mira, si el Señor me lo ha dado, es para mí en ese pueblo. ¿Sucede solo, sin que usted se lo proponga? Eso no depende de mí, depende del Señor. Eso, eso depende del Señor, no depende de mí. El Señor no puede hacer yo ese don cuando yo quiera. Ok. Cuando el, el Señor quiere, es cuando sea ese Entonces, ¿puedo tomar esa respuesta afirmativamente de que usted posee ese don? Pues sí, sí, el Señor me lo ha da, dado. ¿no? estamos llegando al fin de los tiempos. Estamos en el fin de los tiempos, estamos. Como acaban de escuchar, lo acaba de confirmar de su propia boca. Es un don que se le otorgó. Y si quieren ver el video de la entrevista completa, pueden escribirme a mi correo parecementira.verdad.hotmail.com y con muchísimo gusto les proporcionaré toda la información. Eh, por lo pronto me despido, deseando que tengan un divertido fin de semana y si gustan, ya saben, espérenme ahí. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Línea Directa presentó Parece Mentira por Maggie Bally